una ley de radiodifusión de la democracia. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, foro argentino de radios comunitarias.